Asociación Madres de Plaza de Mayo Buenos días, buenas tardes y buenas noches estén donde estén sintonizando la transmisión de YouTube de la marcha número 2382 de las Madres de Plaza de Mayo en una tarde soleada, en una tarde hermosa en esta plaza donde la militancia ya se está haciendo presente para escuchar como siempre a las Madres ...que van a estar hablando hoy, hoy tenemos la presencia de tres madres... ...y dos van a tomar el, la palabra, ellas son eh, Sara Mrad de Tucumán y Carmen Arias... ...y antes vamos a escuchar a Demetrio Iramán como siempre... ...y a la compañera Cristina Camaño en una jornada marcada por lo sucedido... ...en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo que en instantes se van a poner en, en, en concreto. Eh, quería invitar también a toda la militancia hoy a la presentación de un retrato de EVE hecho con Tierra de la Plaza de Mayo, hecho por el artista plástico Jorge Coqui López. Esto terminada la marcha 2382 que ya está iniciando. Compañeras, compañeros, madres, esta es la marcha 2382 de los Jueves de las Madres. Es una semana especial porque estamos terminando hoy la semana Eve de Bonafini para recordar, para celebrar, para reivindicar a esa... Compañera extraordinaria, Eve, Eve Eterna. Es una marcha muy especial, justamente por esa razón, porque es la finalización de esta semana de homenajes que iniciamos el jueves pasado y que vamos a culminar hoy con la presentación en la Casa de las Madres a partir de las cinco y media de la tarde de un cuadro que los va a sorprender del artista Jorge Coqui López que anda por acá que acompañó la marcha un artista, allá está un artista plástico de San Pedro va a proyectar un video y además va a estar el coro de Lecuni acompañando con su canto con su música esta presentación y decíamos es una marcha también especial, por supuesto, por, por las circunstancias que nos rodean. Se cumplen 40 años del fin de la dictadura y de la salida de la dictadura, no del comienzo de la democracia, porque eso tardó muchos años en construirse y recién con Néstor y con Cristina lo construimos, lo logramos. Y ahora estamos tratando de volver a recuperarla. Viene una etapa difícil. Decía 40 años de salida de la dictadura. Y pareciera que el lunes regresamos de algún modo a ella. ¿no? A una dictadura diferente. Pero son los mismos. Los mismos. Exactamente los mismos. Así que. Qué importante el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo. Para lo que viene. Y yo tengo siempre todos tenemos aquí, muy presentes, especialmente en estos momentos, en estos momentos tan dramáticos para nuestro pueblo, es cuando más firmes tenemos que tener las convicciones, más firmes tenemos que tener el sentido de la ética, más firmes tenemos que tener eso que tanto nos dijeron las madres, la lealtad, compañeros y compañeras. Porque la lealtad no es solamente una palabra para acordarse y golpearse el pecho cada 17 de octubre. Es todos los días, todas las horas y en todas nuestras acciones, es lo único, lo único que nos va a preservar ante un enemigo tan brutal, tan poderoso, es la lealtad. Primero la lealtad, ahí empieza todo. Primero el compañero y compañera, nada para mí Yo último, yo atrás. Porque si yo voy atrás, alguna vez voy a ser primero por otro compañero. Es la única garantía que tenemos. Ahora, si nos ponemos nosotros primero, vamos a perder. De verdad que vamos a perder. Y esto es una enseñanza que tenemos que tener todos y todas. No se puede permitir que en nombre de las Madres de Plaza de Mayo se traicione y no se tenga lealtad con las Madres de Plaza de Mayo. Simplemente quería traerles ese mensaje y, por supuesto, compañeros y compañeras, convocarlos, convocarlas al jueves que viene, a las tres y media de la tarde, hacer la marcha 2383, porque no vamos a salir de la calle ni de la plaza con nuestras madres, jamás. Jamás. No vamos a entregar ninguna de las conquistas, ninguna de las banderas, pero siempre... Con lealtad, con ética y con principios como nos enseñaron las madres. Y de frente, mirando a los ojos, mirando a la cara, no por atrás, siempre de frente. Nada más por mi compañero, los voy voy ahora, va a ser una... Siempre son distintas las plazas. Antes era solo yo, un invitado, y, y después Carmen últimamente veníamos siendo siempre más de tres. Hoy vamos a ser cuatro, ¿eh? cuatro. Primero, vamos a traer aquí, le voy a decir que se acerque a nuestra compañera, a la rectora de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, porque así lo es para las madres que son las dueñas de ese proyecto, nuestra compañera Cristina Camaño. Gracias. gracias compañeres, muchas gracias, muchas gracias Bueno, yo quería contarles que el día del cumpleaños de EVE el 4 de diciembre, como rectora organizadora de la Universidad Nacional más desde Plaza de Mayo, saqué esta resolución que paso a leerles Que la señora Eve María Pastor de Bonafini nació en senada provincia de Buenos Aires, el día 4 de diciembre de 1928 su vida se desarrollaba con tranquilidad vivía con su familia y tenía a cargo las tareas de cuidado de su casa cuando dos de sus hijos jorge omar y raúl alfredo fueron víctimas de desaparición forzada a manos de la dictadura cívico-militar que mediante un golpe de estado asaltó el poder en nuestro país en el año 1976 y ejerció ilegalmente el gobierno hasta el 10 de diciembre de 1983 Que durante aquellos años de interrupción constitucional, ante el silencio de los medios de comunicación y la inacción de la justicia, frente a las denuncias de las víctimas de ese terrorismo de Estado, un grupo de mujeres, posteriormente conocidas mundialmente como las Madres de Plaza de Mayo, comenzó a enfrentar y denunciar, bajo el símbolo de los pañuelos blancos, cubriendo sus cabezas, la represión del gobierno militar que gobernaba el país. Quebe de Bonafini presidió la Asociación Madres de Plaza de Mayo entre el 22 de agosto de 1979, cuando formalizó su constitución, y el 20 de noviembre del de 2022, cuando falleció que así como todas las madres, Eve de Bonafini colocó en su cabeza el pañuelo blanco, abrazó la lucha para hallar con vida a las personas secuestradas y desaparecidas y se convirtió en símbolo de dignidad, coraje y lucha por la memoria, verdad y justicia. Desde entonces y hasta el presente, ayer, hoy y siempre. Falta que esa lucha encontró en los pañuelos blancos de las madres y en el liderazgo de Ebe de Bonafini, el compromiso por una búsqueda sin solución de continuidad contra la impunidad en la violación de los derechos humanos, la condena de los genocidas y apropiadores civiles y militares, el recuerdo permanente de tales hechos oscuros de nuestra historia, para que no se repitan la reivindicación de los valores, porque las, perso por las personas secuestradas y desaparecidas, que lo que padecieron y contra las políticas contrarias a la justicia social. Kebe de Bonafini defendió la vida Asumió como propios los objetivos transformadores, solidarios y éticos por los que lucharon sus hijos e hijas, que socializó la maternidad y convirtió en un lazo político el vínculo filial, rechazando el pago de indemnizaciones económicas porque sostuvo que la vida solo vale vida y no hay dinero que pueda pagar la vida de los revolucionarios. Ebe fue baluarte de esa lucha, así como también, no sé por qué le puse ganchito, de una educación superior, democrática y socialmente comprometida con los derechos humanos, en clave de un sueño, creemos, cumplido. Que tal como le expresara Eva en su discurso del 6 de abril del 2000, al inaugurarse la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, esta casa de estudios será la casa más hermosa, el sueño más grande. Es el camino increíble para la revolución que soñaron nuestros hijos. A ellos les costó la vida, pero no les quitó los sueños. No nos quitó la esperanza y no nos quitó a nosotros la posibilidad de ser orgullosas madres. La universidad nació grande como nuestros hijos, hermosos y libres, absolutamente libres como nacieron ellos y hoy aquí le cortamos el cordón y se la entregamos a ustedes. Que así la recibimos, EVE, con libertad, compromiso, sueños, amor, pasión y fuerza, claves todas de la lucha que llevaste adelante por querer cambiar la realidad, con esperanza de un legado que debe continuarse con orgullo y la misma responsabilidad desde la Universidad Nacional Mades de Plaza de Mayo. Que mediante el decreto 768 del 22 de noviembre del 2022 se dispuso duelo nacional por el fallecimiento de la señora Eve María Pastor de Bonafini, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y artífice de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, cuya con... cuyo continuador primero fue el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo YUTMA y actualmente lo es la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que el entonces YUTMA hizo lo propio a través de la resolución 225 que en ese marco la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo entiende como misión irrenunciable de las instituciones universitarias nacionales el contribuir al desarrollo nacional al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, a la democratización de la vida colectiva, a las resoluciones de los problemas concretos que aquejan a la comunidad, a la creación y difusión de un conocimiento socialmente útil en el marco del diálogo entre el saber académico y las culturas pro, eh, populares. Que Eva encarnó esa eh, En vida, ese diálogo entre el saber académico, la cultura popular, la vida del pueblo, los derechos humanos y la democracia, siendo parte de su legado nuestra Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. En consecuencia, corresponde otor otorgar el título póstumo de doctora honoris causa a la señora Eve María Pastor de Bonafini. ¡Ay! Bueno, para concluir es eso. Este es un reconocimiento que le voy a hacer entrega. Ya tiene número de resolución. Esta es una copia que le otorga el título de Doctora Honoris Causa in memoriam a la señora Eve María Pastor de Bonafini en reconocimiento por su aporte inclaudicable por la memoria, la verdad y la justicia, la construcción democrática, los derechos humanos y la educación inclusiva. Junto con esto. Carmen, te hago a vos voy a entregar este sería el título que habrá que enmarcarlo bueno, muchas gracias Gracias, Cristina Camaño, nuestra rectora de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo. Ahora ahora esta, para esta semana para participar de esta semana de homenajes, de recordaciones, de celebraciones a Eve han venido las madres de las filiales del interior. Estuvo Irene Molinari de Mar del Plata, ya regresó allá para hacer la marcha a Mar del Plata frente a la Catedral y todavía nos queda por unas horas nuestra compañera de Tucumán, de la filial Tucumán de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, la madre Saram Mrad. Hola a todos y a todas Bueno, ustedes saben Demetrio ya lo dijo Soy de Tucumán Y siempre que vengo algo Alguna referencia hago A Tucumán Esa provincia pequeñita Pero que es tan intensa, tan vistosa Que por un lado, por el lado este Tiene algunas sierras y algunas planicies, pero del oeste está la precordillera tan hermosa con esos cerros imponentes que parecen que son el custodio de las culturas ancest ancestrales, erguidos, firmes. Y... Para acceder a esa zona, a esa zona de los valles calchaquíes, por ejemplo... ...desde la ciudad de Tucumán... ...hay que andar en vehículo más o menos una hora y media... ...se llega a Tafí del Valle. Desde allí se puede seguir camino... ...y cruzar lo que son 3.000 metros de altura un cerro que se llama El Infiernillo. Cuando uno sale de Tafí del Valle hacia Amaycha del Valle, cruzando ese cerro, los lugareños saben a qué hora van a salir, porque hay determinada hora que baja el alpapullo. ¿Ustedes saben qué es el alpapullo? es una niebla que por momento hay momentos que es una niebla suave que se puede transitar por la ruta pero en otros momentos es una niebla intensa sobre todo de noche es pareciera impenetrable y uno va por la ruta y va el vehículo y no se ve más que a un metro y medio dos metros delante Entonces hay que ser muy buen conductor, estar muy atentos para atravesar esta ruta. Pero siguiendo un poco más allá y terminando los 3.000 metros de altura, se abre el cielo, se abren las estrellas, en un espectáculo impresionante. Ustedes me preguntarán por qué estoy hablando de esto hoy en la plaza, ¿Qué tiene que ver un paisaje? Es un paisaje geográfico, pero acá tenemos el paisaje humano. Y sobre este paisaje humano, sobre esta patria, sobre este pueblo... Estas últimas elecciones ha caído una niebla, una niebla intensa y pareciera impenetrable que nos quiere llenar de imposibilidades. Pero no, compañeros. Los pueblos sabemos cómo vamos a seguir la ruta y vamos y vamos a pelear, compañeros, porque no. Vamos a abandonar la ruta porque traemos cientos de años de historia, porque traemos en nuestro cuerpo la marca de nuestros hijos y de nos, nuestras hijas que nos enseñaron que la lucha es para siempre. A resistir, compañeros, en esta plaza y en todas las plazas del país. Gracias, gracias compañera Sara Emrad, de Tucumán. Y ahora, para finalizar, como todos los jueves, nuestra Carmen Arias. Buenas tardes a todos. Queremos comunicarles lo que pasó en el día de ayer en nuestra universidad. Las Madres fuimos a la primera asamblea de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo para llevar el mandato que EVE nos dejó pedirles a los representantes, docentes, trabajadores no docentes y estudiantes que confirmen en el cargo de rectora a Cristina Camaño. Previamente Lo habíamos hecho público en un comunicado que difundimos 48 horas antes. Pero quienes allí estaban desoyeron nuestra decisión política. Para nosotros es eso es una traición. No se trata de una decisión personal por Cristina Camaño, sino política y colectiva de EVE y de todas las madres. Para... Para nosotras, Cristina Camaño es la única que puede garantizar que nuestro proyecto edu educativo, ético y transformador pueda llevarse adelante. El grupo que se autoproclamó en la Asamblea pretende robarnos la universidad. Nunca nos dijo lo que iban a hacer. Además, varios estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad nos hicieron llegar su disconformidad Con el proceder de quienes actuaron como representantes, algunos de ellos incluso, incluso dijeron públicamente que los estafaron, les mintieron y les pidieron que los que los voten para elegir a Cristina Camaño y después hicieron todo lo contrario en la asamblea. Queremos denunciar al mundo que quienes hicieron esto son traidores son traidores a nuestra lucha y se han puesto solos en la misma línea de quienes nos han violentado históricamente y tienen nombre y apellido María Elena Pazzer, Jacobo Grossman y Gustavo Skrinsie. Las madres tenemos una ética y unos principios irrenunciables que no vamos a dejar en la puerta de la universidad que construimos con nuestra lucha. Así Como no le pedimos permiso de la Rúa para abrirla en el 2000, tampoco le vamos a pedir permiso a nadie para recuperarla. La universidad representa la vida de nuestros hijos, al igual que la radio AM530, y no la vamos a negociar ni entregar a cambio de nada. A nuestros enemigos siempre hemos preferido tenerlo enfrente, nunca a nuestro costado. Al lado nuestro solo queremos tener compañeros y compañeras, nunca desleales. Ni un paso atrás, lealtad. Asociación Madre de Plaza de Mayo. Informa. Radio Encuentro, Viedma. Río Negro. Nos obliga a, a entretejer estos lazos, a volver a reunirnos prontamente, a plantearnos estrategias de cómo vamos a defender el territorio. ¿no? ¿Cuáles son las estrategias y los mecanismos y las herramientas que tenemos todavía a disposición? Creo que El esfuerzo que hemos hecho sabiendo que muy posiblemente la sanción de la ley iba a estar garantizada. Sin embargo, vinimos acá porque también es una obligación manifestar el descontento, porque eso marca que no hay no hay una habilitación para estos procesos extractivistas que tiene que hacerse así como el plan Castelo se sancionó de manera más cerrada con la policía y con represión hoy estas leyes son se sancionan para pagar esa plata que está en los bolsillos de los funcionarios porque el extractivismo a los únicos que llenan es a los legisladores que tienen empresas de servicios petroleros que tienen empresas de servicios de máquinas, que tienen empresas de servicios y eso pasa acá en Río Negro, pasa en Neuquén y pasa en cualquier provincia cuando lo que se busca como herramienta para el crecimiento económico es el extractivismo, los únicos que se llenan y el único derrame que tienen ellos va a los bolsillos de los propios legisladores, de la gente de los municipios. Y eso se llama también corrupción. Nosotros, A nosotros nos toca a las comunidades una estrategia de resistencia que se viene dando hace mucho tiempo, de recuperaciones territoriales, de reivindicaciones territoriales, de sostenimiento de esas tierras, de ese territorio. El no dejar ingresar a las mineras se tiene que potenciar el poner carteles de prohibición a las mineras en los territorios se tiene que potenciar la ocupación se tiene que sostener tenemos que fortalecer eso para acompañar a cada comunidad pero también saber que solas y solos no podemos que tenemos que sumar a más gente y es posible esto que todavía no ha pasado en Río Negro, pero sí pasó en Mendoza y sí pasó en Chubut cuando se intentaron sancionar leyes que ponían en peligro el agua. Creo que es una obligación nuestra generar esos marcos de discusión con, seguramente con avances y con retrocesos, con diferencias, con miradas distintas, pero es la única manera que podemos va a ser posible en futuro. Sin agua no podemos vivir y lo que está en riesgo es el agua. ¿No? Estos proyectos que se quieren implantar acá tiene un nombre y se llama colonialismo. El hidrógeno verde no está pensado para Viadman ni para Río Negro ni para la Argentina. El hidrógeno verde está pensado para llevarse el agua dulce, generar energía para Europa. Y eso lo vienen haciendo hace 500 años. No se lo tenemos que permitir. Le tenemos que cerrar las entradas a las empresas en las tranqueras. Tenemos que hacer la autodeterminación de las comunidades. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Tenemos que ejercer el derecho a la posesión tradicional y pública como la están ejerciendo las 7 comunidades que hoy llegaron acá y la epuca talmaguida que corrieron a las mineras de su territorio. Esa es la decisión que tenemos que sostener. Tenemos que reconocer a los territorios comunitarios. Si esta ley dice que todo depende del Codes y entonces mañana tenemos que empezar a trabajar para reconocer a cada poblador disperso como como poblador y como territorio comunitario indígena y sacarlo del mercado. Tenemos que empezar a trabajar para reconocer a toda la meseta de Sumuncura como territorio comunitario indígena y que no entren más ni la dirección de tierra, ni la minería, ni el gobierno. Esa tiene que ser una decisión que se tiene que sostener desde la organización, pero también desde las otras organizaciones que tienen que empezar a ver que la tierra, que los que la tierra y el agua que nos quieren sacar nos perjudica no solo a las comunidades, sino a la sociedad. Tenemos un trabajo por delante. No es el mejor escenario donde se van a discutir estas cosas, pero también tenemos que empezar a mirar qué democracia que tenemos. Porque si nosotros tenemos que cuidarnos hoy para expresar o mañana para expresar, tenemos que empezar a mirar si nos escuchan o si nos miran o si nos persiguen, no estamos hablando de una democracia, empezamos a hablar de dictaduras. Y esas dictaduras son las que vienen por todo. Vienen por los territorios, pero vienen por las vidas. Entonces también empezar a pensar... El pueblo mapuche jamás tuvo una representación en ese lugar. Será, será empezar a entretejer lazos con otras organizaciones indígenas como la CONAIE de Ecuador, como la Ronda Campesina de Perú, como la CODECA de Guatemala, y puedo seguir nombrando organizaciones que en cada país de la yala están enfrentando el extractivismo. No va a ser fácil... Pero para el pueblo mapuche nunca ha sido fácil sostenerse en, ese en este territorio. Después de que el general Roca pensó y diseñó una campaña genocida de la cual la sociedad no habla. Empecemos a hablar de genocidio porque ese es el fundamento que desconoce esta legislatura, el fundamento que desconoce este gobierno, pero es el fundamento en el cual se basan nuestros derechos, Colectivos como comunidades, pero colectivos como sociedad, porque acá en Bielsa, en Fisquemenuco, en Huánuco, en Neuquén, en Buenos Aires, en Formosa, en Salta, la mayoría de la población es indígena. Así que hay que empezar a reconocer y a hablar con la verdad, porque si no no hay ni memoria, ni verdad, ni justicia porque nosotros somos las víctimas de eso. Que las sociedades empiecen a hablar con la verdad. Nos lleva a discusión de un proceso identitario que está cercenado. Hace unos minutos mientras se sancionaba acá a puerta cerrada, rodeado de policía una ley que es contraria a la sociedad. Nosotros parte de nuestra organización estaba llevando el cuarto conversatorio sobre la Ley B en la Universidad del Comahue. ¿Y por qué pensamos cuatro conversatorios para hablar de Ley B, la educación intercultural bilingüe? Porque a pesar de ser una ley, de estar en la 2287, de estar en la 20, en la ley de educación de la provincia y en la ley nacional La interculturalidad a este gobierno y a otros gobiernos jamás la puso en vigencia. Hay un racismo estructural en las escuelas y ese también es el fundamento que nos hace perder la visión colectiva, porque si pensamos que todos venimos de Europa y la escuela sigue diciendo que los mapuches vivían y lo que es peor, dicen que venimos de Chile... Todo el territorio del wallmapu estaba ocupado y utilizado por los pueblos preexistentes a este Estado. Y esa verdad hay que empezar a reconocerla, porque en esa verdad están los caminos de los encuentros. Estos encuentros que hoy tenemos con las asambleas del agua, con las organizaciones de la comarca, con los gremios, con las organizaciones sociales se tiene que fortalecer. En esa fortaleza está la posibilidad de la discusión y de quebrarle el brazo al Estado, a los gobiernos. Pero tiene que llegar esa discusión. Estamos en el medio de un cambio climático que nos trae las consecuencias todos los días. Tenemos que empezar a pensar de otra manera. No es el extractivismo lo que nos va a sacar de esto, no es el recambio energético sin discutir el consumo de las sociedades de Europa o de las mismas ciudades donde cada uno piensa en tener el último teléfono o tener 5 o 3 autos o, o todo último modelo, porque eso significa que sale todo de la mapu, todo de la mapu. Y la opulencia que viven las sociedades de Europa no es porque administran bien, de ninguna manera. Es porque robaron, mataron, asesinaron a millones de personas en África, en Asia y en Latinoamérica. Frente a esos genocidios... frente a esos genocidios como está haciendo hoy Israel con el pueblo palestino, como está haciendo todavía el Estado argentino con las muchas comunidades y pueblos indígenas de la Argentina, porque eso también hay que decirlo. Eso es Rafael Nahuel, eso es Elías Garay, eso es que la machi hoy no esté en su territorio, eso también es parte de la discusión de la sociedad en Argentina. Acá también el racismo estructural y el antiindigenismo son parte de las políticas públicas de los estados. Tenemos que desmoronar eso y esa tarea colectiva no es el trabajo de un día. Venimos trabajando hace meses, logramos llegar a esto con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y sabíamos que el resultado quizás iba a ser este. Sin embargo estamos acá. Porque asumimos el compromiso de defender la vida. Porque asumimos el compromiso de defender la tierra. Porque asumimos el compromiso de defender el agua. Porque asumimos el compromiso de defender a la meseta de Somuncura. Porque asumimos el compromiso de defender el Wincul, Porque asumimos el compromiso de defender Lipe Xtreén porque asumimos el compromiso de defender Cerro Mesa, porque asumimos el compromiso de defender todos los territorios. En ese compromiso nos tenemos que volver a encontrar, en ese compromiso nos tenemos que volver a juntar y buscar las herramientas para acompañar un proceso que va a ser difícil, pero no imposible. Un mundo mejor es posible, siempre pero eso depende de cada acto y de cada día y de cada momento en cada individualidad. Los procesos colectivos se construyen primero desde dejar esa individualidad para construir en colectivo. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Hoy los que llegamos acá a sabiendas de este resultado nos comprometimos a estar acá. Las comunidades de de la zona andina Tuvieron un día viajando para llegar. Las otras comunidades tuvimos también dificultades para llegar. Sin embargo, estamos acá porque en la defensa del territorio nos defendemos todas y todos. Y esto es un capital que tenemos que sostener y tenemos que fortalecer. Frente a eso, Rumé Mañún, muchas gracias por, por este espacio y tenemos que empezar a pensar cuándo nos vamos a encontrar de nuevo para seguir conversando, para seguir discutiendo, para seguir charlando, pero sobre todo para buscar el acompañamiento de cómo vamos a defender si a estos gobiernos se le ocurre borrar la 2660, si a este gobierno se le ocurre empezar a desalojar comunidades. Frente a eso vamos a necesitar que todas y todos estemos en esos lugares Porque con nosotros no va a alcanzar. Felicitemos ustedes. Mañana. Informa. Antena Negra TV. ¿Y el conicet que quede en manos del sector privado? Uh, vas a tener un despelote. ¿El conicet en manos del sector privado? ¿Y qué, qué productividad tienen? ¿Los científicos? ¿Qué va a pasar ¿Y qué, con ¿qué han, ¿Qué han generado? Desarrollo, investigación... No se nota. Hoy hay una, un abrazo simbólico al CONICET que convocamos entre becarios, investigadores, eh, personal de apoyo del, del CONICET y del Instituto de la Ciencia. Eh, de CONICET han salido profesionales que, que luego pisan fuerte en el exterior, en universidades del primer mundo. Fuertes estudios pioneros y, y relevantes en lo que es epidemiología de insectos, como es el Chagas, Investigaciones dedicadas también al desarrollo de nuestra salud, como pueden ser las primeras vacunas de COVID que fueron elaboradas en este, en este país. También tenemos una fuerte sinergia con derechos humanos. Este, a partir de la lucha por los derechos humanos de las abuelas de Plaza de Mayo y las Madres de Plaza de Mayo, acá en Argentina, se desarrolló, eh, junto con colaboradores del, del, de Estados Unidos, el índice de abuelitud, que es la forma de determinar el parentesco entre una persona y sus abuelos sin la presencia de, de sus padres, por ejemplo, cuando los padres fueron desaparecidos por una dictadura, lo cual conlle conllevó a la restitución de la identidad de, de más de 120 nietos en Argentina. Por supuesto que no somos ni somos trabajadores precarizados, con sueldos apenas por encima de la canasta de pobreza, eso es lo que somos. Ayer veía un dato de que el 49% de las ganancias empresarias vienen de recursos del Estado. Bueno, el tema de ahí hay una excusión de hacia dónde va la plata del Estado. Digo, lo mismo está diciendo respecto de, no sé, el Ministerio de Mujeres, del Ministerio de Trabajo, de los recortes. Dice, no, no hay plata para financiar eso, pero hay plata, por ejemplo, para seguir subsidiando a los grandes empresarios, la producción... De, la, de los modelos de las, de las políticas extractivistas etc. lo cierto es que el presupuesto del cóicet de la ciencia en argentina en general es bastante bajo este, es menos de la mitad del 1% del presupuesto nacional es bajo incluso comparado con otros países este, es más cara es la, es la ignorancia y también es destacable todo esto lo mucho que hemos logrado con el con el, con el, el poco presupuesto que tenemos informa giramundo tv mendoza soy Federico Aciar docente del CEN 3411 que se ha visto afectado por el cierre de dos cursos eh, tercero cuarta y segundo sexta eh, el cierre se produjo el 30 del 11 avisándonos sin previo aviso, dejando a un montón de chicos sin poder terminar su ciclo lectivo, un montón de docentes sin su puesto de trabajo y por eso, bueno, nos hemos autoconvocado, tratando de, de resistir un poco esta medida y tratar de ver, bueno, encontrar alguna solución posible para las fuentes de trabajo que se pierden, para el espacio para los chicos que, que dejan de, de tener en las escuelas. Eh, creemos que la, la educación de jóvenes y adultos, ...está atravesando un momento muy difícil... ...y la solución no, no nos parece para nada que sea el cierre de cursos... ...el motivo que ocurren siempre es el de la baja matrícula... ...pero en realidad eh, olvidan que venimos de un contexto post pandemia... ...en la cual la situación económica de los chicos... Eh, ...impide eh, la asistencia a la escuela como, como en algún momento fue... ...pero no creo que la solución sea el, el cierre de cursos... ...sino todo lo contrario, me parece que... Abrir más cursos, abrir la posibilidad de que los chicos puedan terminar la escuela, me parece que es la, la opción posible. Hola, buen día, me llamo Renzo, soy un alumno egresado de la escuela del tercero o cuarta, terminé, bueno, el CEN, y yo lo que diría que los próximos alumnos que vengan a, a, a tercero a segundo, que no cierren los cursos, que sigan estando. Van a evaluar caso por caso para ver si el gobierno ha cometido algún error. Obviamente nosotros le dijimos que no era esa nuestra intención, que no queríamos que se hiciera una revisión de los casos, sino que queríamos que se diera marcha atrás con esta medida que, que estábamos exigiendo, el cese del cierre de cursos y la marcha atrás de los cierres que ya se habían producido. Ahí nos escucharon y tomaron nota eh, de todas las situaciones. Tuvo bueno el intercambio en algún punto, porque yo creo que ellos también pudieron tener eh, tomar nota de, de estas situaciones particulares que tiene la modalidad que no la tiene orientada que no la tiene la primaria común así que se comprometieron yo todo lo pongo entre comillas no se comprometieron a darnos una respuesta esta semana eh, de, de hablar con los responsables directos de la dirección general de escuelas de la dirección de línea del gobierno provincial y volver a convocarnos Eh, en esta semana en la medida de lo posible han tomado nuestros teléfonos para ver eh, qué se puede hacer, no es un error es una política de ajuste eh, que viene también de la mano del gobierno nacional y que este gobierno provincial está ajustando a la medida de lo que está sucediendo en el país y que tiene que ver con atacar un sector muy vulnerable y dejar a docentes en la calle sin posibilidad de comer y que además sabemos que los docentes suplentes son suplentes porque el mismo gobierno no implementa la regularidad en los concursos También insistimos en la digamos, la importancia del de egreso efectivo que se le está negando a, a nuestros estudiantes. Lo cual, digamos, es algo muy complejo, porque negarle el, el egreso efectivo a los estudiantes están en tercer año, es privarles, por ejemplo, de que ellos puedan continuar con la educación superior, insertarse en el mundo laborial, laboral y vulnerar también sus derechos como ciudadanos. Es la utilización de un argumento para poder cercenar derechos educativos Y también para dejar un montón de compañeras sin trabajo a fin de año. Habiendo trabajado todo el año, se quedan sin tener el derecho a las vacaciones. Pero peor aún, porque no es solo el derecho a las vacaciones, se quedan sin comer. Nosotros tenemos salarios debajo de la canasta básica, cobramos 250.000 pesos. Los celadores están 40.000 pesos abajo de la línea de indigencia. Entonces, quitarnos una fuente de trabajo significa que no podemos alquilar, que no podemos comer. ¿Qué tal? Buen día, somos docentes y alumnos del aula satélite del CENS este, 485 que pertenece al barrio Parque Sur, en un aula de la municipalidad funcionamos y la semana pasada nos han cerrado el aula interrumpiéndonos de forma bruta el ciclo lectivo este, no hemos podido ni siquiera cerrarle las notas a los alumnos Y nos hemos quedado de un día para el otro sin las obras y sin el trabajo. este Acá estamos, este, acompañados por docentes, y por Clarisa, que es alumna del Cens y que tenía pensado terminar su secundario este año. Eh, buen día, soy Clarisa. Eh, me quedan algunas materias para terminar tercer año. Eh, en realidad nos afectó muchísimo, porque no solo eh, vamos... O sea, gente adulta que queremos terminar, sino que van varias mamás con nenes que han ido desde bebé. Eh, van otros chicos que tienen problemas con la comunidad y no pueden ir a otro lado. O sea, es muy difícil que los reciban en otra escuela. Eh, queremos que ellos también terminen, queremos acompañarlos. Nos enteramos el lunes de la semana pasada por un audio que envió la directora de que cerraban el jueves. Eh, sin posibilidad de hacer absolutamente nada, eh, cerrar notas, sin darnos una un, un, una excusa, no sería, sino un motivo por el cual cierran el aula porque tenemos una buena cantidad de matrícula eh, en el lugar físico en el que estamos, no nos quieren sacar. Es una unión vecinal donde lo único que piden es que paguemos los impuestos que no son más de 10.000 pesos, eh, no cerraron. Tenemos casi 30 alumnos en la matrícula, es decir, no hay un motivo lógico para que nos hayan cerrado de esta manera y el destrato que han tenido con los alumnos y con los docentes. Y es un lugar estratégico porque va la gente de ese lugar. En abril tuvimos... Este, prensa si se quiere, hicieron mucha propaganda la dejé que nosotros este, atendíamos no solo a la comunidad sino también a los chicos que salen del COSE, que tienen problemas con la ley y después que somos un paso previo para que se inserten de vuelta nos, le sacaron la posibilidad a ellos, a, los, a esos chicos, a nuestros alumnos del curso, de, la, de ese barrio a nosotros los profesores, el preceptor, nuestro preceptor quedó sin trabajo porque él tiene, nosotros somos horas, pero él tiene 18 horas, un cargo. Eso implica que hasta febrero, marzo el año que viene, que salgan de vuelta los llamados, ese, ese, ese preceptor está sin trabajo. Nos quitaron el derecho a cobrar, a cobrar las vacaciones, nos cerraron el 30 de noviembre, cuando en toda la provincia el 15. Pensamos que la terminaron el 30 para ahorrarse los 15 días de diciembre del sueldo de los docentes. Porque el problema somos los docentes, somos un gasto para ellos y no una inversión. Eh, también, compañeros, y esto se los digo a título personal, exijámosle al sindicato que nos acompañe. Informa. Claxo TV, México. Bueno, bienvenido, Magriel. Muchas gracias por estar acá bienvenidas bienvenidos a todos quienes están conectados a esta cátedra abierta de luchas transfronterizas eh, hoy cerramos este ciclo de charlas de sesiones en esta cuarta sesión y última eh, pensamos los desafíos estratégicos para la unidad de las organizaciones y los colectivos eh, un tema que no solo compete a la región eh, mesoamericana sino que creo que está presente como una Como un, como un punto esencial de debate de las organizaciones de toda América Latina y el Caribe. Muchos son los puntos en común de las luchas que han hablado en las diversas sesiones. Testimonios que atraviesan fronteras en un contexto de dominación imperialista explícita y violenta. Territorios que están marcados a fuego por las dinámicas de acumulación del, por despojo, que son, para los poderes de facto, concentrados en Estados Unidos y manejados por los gobiernos locales, el alimento, los caminos, la mano de obra barata, la energía, el agua. Lo que se repite en cada una de las luchas es la ausencia del Estado en relación a su responsabilidad por cuidar los bienes comunes y la vida en general. Se repite la impunidad y la colusión de la clase política en la perpetración de crímenes y de violaciones a derechos humanos. Pero también hay hay en común la radicalidad de las luchas, la capacidad de organización, de control de los territorios y de no clausicación de sus demandas. La combinación de un estado ausente para los pueblos y sectores populares o presente pero de otras formas y de un pueblo presente y organizado trae consigo dos resultados contradictorios. Por un lado, como decíamos, la radicalidad de los proyectos organizativos que no dependen del Estado ni de sus prebendas para funcionar. Pero por el otro, el abandono de la política, de la disputa por ese Estado, y por ende la vía libre que los poderes de facto nuevamente sigan acumulando a costa de su pueblo. De aquí que la fragmentación, el aislamiento, la despolitización en cierto sentido, el destiempo y los distintos contextos dificulten los proyectos de unidad. Cuando una termoeléctrica o una refresquera es expulsada de un territorio gracias a las resistencias de esos pueblos, ese proyecto no deja de existir, ni se anula ni se transforma en una empresa que favorezca el verdadero bienestar de la comunidad. Se muda a otro pueblo, a otra localidad, a otro país cercano, que, corriendo mejor mejor suerte para ellos, se encuentra con menos organización y conciencia y, y quizás con más necesidades urgentes y con una dinámica de terror estatal para estatal que impida frenar su avance y se instale allí. Y que unos años después, habiendo agotado esos recursos de ese pueblo y esperando que las aguas se calmen, que los lazos se rompan, que la gente se canse o que crea que no hay peligro inminente, vuelva al pueblo inicial a instalar otra sucursal de ese proyecto. Lamentablemente esta es la dinámica que se repite, con mayor beligerancia cada vez. Por eso los esfuerzos de unidad y coordinación resultan claves para enfrentar los desafíos actuales. Escuchemos algunos de los testimonios que, que reflexionan al respecto. Volver a creer, volver a confiar, volver a, volver a tener la esperanza, pero no una esperanza vaga y sin fundamentos. Ver los ojos de una mujer de Hidalgo Que está luchando por por su tierra con una fuerza increíble me sostiene me hace creer en la humanidad otra vez en la magia que me que me robaron cuando desaparecieron a manuel la encuentro en estos encuentros en estos espacios y es ahí cuando digo vale la pena lo tenemos que hacer y es ahí cuando me siento tan acompañada tan arropada y amada sabes eh, y es ahí cuando Entiendo lo, lo que platicaba hace rato de que la que anda defendiendo el agua que dice yo defiendo el agua de mi tierra, pues está defendiendo también mi agua de mi tierra, aunque esté en otro espacio, en otra ciudad y lo mismo yo ando luchando porque ya no haya desaparecidos, pues estoy luchando para que, eh, o sea, su lucha está siendo luchada por mí y mi lucha está siendo luchada para ella también. Eso me llevo tejiendo nuestras luchas, que no sé lo que dije, pero ya lo dije. Pero o sea, son como. Es como darte cuenta. De de cómo el amor, el amor por la justicia, transforma y trasciende. Alcemos la voz. Levantemos el puño de lucha para poder exigir el respeto del territorio. Pero también así quiero invitar a un llamado a los grandes empresarios aunado con el gobierno federal de que nos informen realmente cuál es el el el el el, el proyecto grande de gasoducto que va a pasar en la región del Istmo. En ese municipio donde estamos nosotros Desde Veracruz y Oaxaca queremos una información claro de ese proyecto y qué realmente quienes son los que van a ser beneficiados. Si no hay una información claro, estamos apostándole ni un paso a las maquinarias de trabajo. En eso sí estamos seguro. Como Resistencia Civil y otros y otros compañeros, otras organizaciones, tenemos que unirnos para poder exigir esa información claro y oportuna para nuestra gente. Es maravilloso escuchar otros estados. Estamos por concluir esta cátedra abierta de Tejiendo Luchas, en la que hemos puesto en el centro escuchar, analizar las problemáticas de distintas ópticas, ópticas en resistencia, eh, luchas vivas, luchas eh, dignas de los pueblos, que están intentando impugnar esas formas de horror, esas formas de dominación, y que de alguna manera también van dando luces sobre otras formas de, de de vida frente a un país convertido en una fosa frente a un lugar de éxodo permanente tránsito de emigrantes expulsados de su territorio y todos los demás conflictos que se han ido contando por en viva voz de estas personas el tema es que cómo se puede juntar esas resistencias este país Esta región sigue en pie, no se ha caído, eh, no se puede hablar de esta región solamente como un lugar donde ocurren tragedias por las resistencias vivas, por los procesos eh, de lucha, pero esos procesos en lucha no, no están contentos con lo que han alcanzado reconocen la importancia de sus logros pero saben también la importancia y la necesidad de unirse de buscar otras formas de articulación con otros lugares no de unirse también a partir de la diferencia que puede tener una lucha en contra de una minera una lucha en contra del corredor transíssmico del tren maya con la lucha de los familiares de desaparecidos en morelos en guanajuato en guerrero las luchas generacionales entre la gente que viene desde aquellos años 70 la gente que le impugnar el horror, como en Juárez, a inicios o mediados de los 90, hasta las luchas más recientes, tienen que buscar formas de conectarse, de, de unirse. Entonces, tejiendo luchas, una articulación de luchas, que además lleva el nombre de esta cátedra, eh, es, un, es un intento por superar eso en un tiempo bastante difícil para poder hablar de unidad de organizaciones. Las luchas reconocen que es difícil avanzar en la unidad que es un momento muy complicado de cómo hacerlo. Y a pesar de lo difícil, no renuncian, no renunciamos a construir esa unidad. Sabemos que los problemas que tenemos, que nos hermanan, eh, nos deben de llam también llamar a ser sensatos, humildes, pacientes, buscar formas de articularnos con las otras personas, con los otros procesos, eh, para crear formas de coordinación. Tejiendo luchas es eso, es una apuesta A, a, a pesar de las diferencias o partiendo de las diferencias, ir en, ir primero poniendo en común que esos problemas son comunes a todos y que ninguno de nosotros, de nosotras, tiene por ahora una solución a esos conflictos, que tiene además cada una de esas luchas la necesidad de juntarse con otras y la necesidad de aprender de los otros para potenciar sus luchas. Hemos visto en el camino que lleva tejiendo luchas del 2018 hasta ahora, que ya son cinco años, eh, un esfuerzo de para potenciar a través de herramientas de comunicación, a través de herramientas de formación, de encuentros, brigadas, eh, acciones urgentes, formas de solidaridad emergente, eh, apenas los esbozos de una construcción unitaria más amplia, y los esbozos de que esa unidad en construcción, todavía muy pequeñita, puede también dar luces de una alternativa profunda, una alternativa política que meja desde las comunidades, desde los pueblos, desde los colectivos. Entonces, ahí está tejiendo luchas hoy, intentando abrir caminos de esperanza frente al horror, aprendiendo de los demás, uniéndose y poniendo en común esa urgencia de enfrentar lo invivible de enfrentar el horror con esperanza, la urgencia de actuar con mucha fuerza, con mucha solidaridad, con mucha entrega y esperar, desatar esperanza, no, eh, esperar no a que vengan otros tiempos para poder actuar en las mejores condiciones, sino a pesar de las condiciones que uno vive, actuar para crear un mundo distinto. Vamos entonces, como cierre de esto, mejor a que sean los testimonios de las compañeras de Regresando a Casa, de Morelos, y los compañeros de CODEP y de Oaxaca, quienes nos den más estas pistas, impulsos y fuego necesario para seguir resistiendo y tejer estas luchas en México, en América Latina y en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Eh, espacios como estos creo que son muy importantes porque nos dan esperanza, eh nos dan herramientas para seguir en la lucha, nos fortalecen el compartir con otras luchas y ver que siempre tenemos como intersección en en las violencias que provoca el capitalismo, que es porque se está básicamente engloba a todo lo que está pasando, ¿no? Ese es este manifestar el poder, es tener el poder, Y todas estas luchas que aquí se confluimos eh, te, tienen esa parte, ¿no? Que es que la violencia está ahí y que nos está pegando a todos. Y entonces es, es manera de venir y reforzar, de decir no estamos solos, somos más. De crear alianzas para seguir en este camino. Y algo hablando sobre la esperanza también creemos que puede existir un mundo mejor. Por eso los invitamos a que se acerquen pues a estos procesos, a los procesos de lucha y busquen información para que conozcan pues cuál es la realidad en la que viven y en base a eso pues vayan generándose un criterio, ¿no? Eh, pues es una, aquí en tejiendo luchas para mí pues es un ejercicio muy bonito. Nosotros como organización siempre hemos dicho que las alianzas son muy importantes, ¿no? Que solo unidos vamos a poder este enfrentar al a este monstruo capitalista y precisamente este este tipo de encuentros fortalece eso, ¿no? Y nos va uniendo con otras luchas, conocemos otros compañeros ya sea del estado o del mismo país o de otros países, incluso, ¿no? Aquí se conocen esas luchas y pues vamos viendo que no estamos solos, ¿no? Que lo que se vive aquí igual se puede vivir en Europa o en otras partes del mundo, incluso, ¿no? Que no por el hecho de decir que son primer mundo quiere decir que todo esté bien para ellos, sino que también ellos están están enfrentando